en aquella época, y algunos recordarán que se juntaron más de un millón de firmas para evitar que el Banco Nación se venda. Tenemos un nuevo desafío por delante, pero quiero darle una buena noticia. Si seguimos haciendo esta lucha, y si, si siempre nos estamos acompañando entre todas las organizaciones, el Banco Nación no se vende. El Banco Nación... El Banco Nación se defiende. El banco no se vende, no se vende. El banco no se vende, el banco no se vende. El banco no se vende. decirles además que no hay, no hay ningún motivo para que el banco entre en un proceso de venta o de privatización para después ser vendido, ningún motivo, es el banco más grande del país, es el banco que tiene más de dos mil sucursales en todo el país, es el banco que tiene casi el monopolio de las exportaciones y exportaciones, es el banco que tiene la red más grande de cajeros automáticos en todo el país y por supuesto el banco que tiene más trabajadores bancarios con por la institución entonces saben cuál es el motivo el negocio de Milley y sobre todo de Macri y sus amigos no hay ningún otro motivo el banco es superavitario, da ganancias, así como da ganancia de YPF y da ganancias de Arganíneas. No tenemos que permitir que nos vendan los últimos valores que tenemos de la Nación. Y menos cuando no hay ningún motivo económico. Acá ni, ni siquiera tiene ellos una postura ideológica. Es simplemente negocio. Negocio y negocio. Es lo único que les importa. Y tenemos un gran peligro. Porque si llegan a privatizar... Para su posterior venta al Banco de Nación, miles y miles de puestos de trabajo corren peligro. Porque ya lo hicieron. Lo hicieron con el banco con el, Banave, con el Banco Nacional de Desarrollo, que lo privatizaron y después lo desguazaron. Lo hicieron con el Banco Hipotecario, que lo redujeron a su misma expresión después de venderlo y que hoy en día manejado, aunque parezca y tenga rótulo del Banco de la Nación, es un banco manejado por el sector privado y con la mínima cantidad de trabajadores en sus sucursales. No queremos eso para el Banco de Lesión, al, al contrario, queremos un Banco de cada vez más fuerte, cada vez más comprometido con la realidad del país, con las economías regionales y que sirva de apoyo a todos. Es el único banco que desde hace muchísimos años paga los sueldos y las contribuciones de los jubilados. Es un banco que atiende las organizaciones sociales cuando vienen con sus planes a reclamarse atendidos. Ningún otro banco privado lo va a hacer, esto es patrimonio exclusivo del Banco nacional Así que no quiero hacerlo muy largo porque esta ha sí es una jornada extensa. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado, agradezco a todos los compañeros delegados de los otros bancos, a los trabajadores de la Supersal de Nación que también están acá, Nada más que decirles, gracias, gracias y a seguir en la lucha, compañeros.